del agua se cumplieron hace algunos días ustedes recordarán cuatro años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que determina que el río Atuel también es pampeano y cómo en qué condiciones debe ingresar a nuestro territorio fallo absolutamente incumplido y esto generó este dimes y diretes vamos a conversar con Gastón Busques el director de políticas hídricas Gastón ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, eh, decidiste salir al cruce de algunas autoridades mendocinas que fustigaron al gobernador Sergio Sirioto por decir lo que, bueno, me parece a esta altura ya es recontraevidente, que Mendoza se está robando un río y hace décadas. Eh, describí el panorama que percibís vos desde tu lugar de, de acción, de esta, de esta pelea larguísima de la Pampa que consiguió un hito en aquel momento cuando la Corte nos dio la razón, pero que en los resultados concretos no se ve. Sí, bueno, fuiste claro un poco con el, con el, el, el panorama para iniciar la, la nota, la charla. Eh, a ver, hoy en día la información está muchísimo más al alcance de todos y todos conocemos, conocen... Eh, Esto de, de que hay un fallo, de que no se cumple y, y la información está mucho más disponible para el común de la gente y eso también genera eh, esa sensación de injusticia que, que, que es compartida, digamos. Antes quizá esta, estas cuestiones estaban mucho más encerradas, eran mucho más eh, menos accesibles y, y, y las posturas se podían mantener en el tiempo. Hoy en día cualquier... Eh, Declaración como la que surgió de, de, de la autoridad de Mendocina eh, en, en la calle, digamos, genera un poco esta situación y es necesario que, que salgamos también a aclarar. Por eso, también nuestra postura de, de no dejar pasar estos comentarios, eh, porque justamente eh, son, son mentiras, son cuestiones que, que generan impotencia porque atrás de todo esto hay un trabajo que, que lleva mucho tiempo, eh, técnico y político, muchas discusiones y muchas posturas que, que tienen eh, cuestiones maliciosas por parte de Mendoza, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día, como vos decías, hay un fallo donde la justicia, después de todo un proceso muy extenso, muy intenso también, de negociaciones con, con posturas muy cerradas de parte de Mendoza, eh, la justicia dispuso que tiene que haber un, una cierta cantidad de agua corriendo por el atuel para recomponer el, el ecosistema, ¿no es cierto? Claro, eso, sí, los, decía, los famosos 3,2 metros cúbicos este, que recuperen el ambiente además. Exacto, eso hace cuatro años que se dispuso eh, y pese a eso, eh, hoy estamos en la condición en la que eso no, no se está cumpliendo. Uh -huh. Eh, ese fue el mensaje de nuestro gobernador y de toda la CIAI, toda la representación pampeana en el Comité de Cuenca. Eh, eso en el 2020 se dispuso, y luego de eso, de que la Corte diga que es necesario ese valor de caudal, esa cantidad de agua, hubo todo un trabajo, eh, recordemos en el 2020, año de pandemia, donde no nos podíamos juntar, entonces fue todo un trabajo muy intenso, todo virtual, donde hemos tenido desde julio, donde surgió el fallo, hasta diciembre de ese año, hemos tenido interminable cantidad de reuniones virtuales en cuanto a lo que eso lleva, discusiones que se han dado en ese, en ese contexto, en donde Mendoza ha presentado propuestas de obra, la Pampa ha presentado propuestas de obra, eh, se han analizado técnicamente, se justificaron las posturas de cada una. Entonces, cuando surgen este tipo de, de declaraciones diciendo que la Pampa no acepta, que hay una, un capricho, porque es la palabra que ellos usan, para seguir con esta situación, una campaña mediática, eh, la verdad que hay todo un trabajo, como mencionaba anteriormente, un trabajo técnico muy fuerte, justamente para, para definir eh, propuestas que nos acercan a una solución, eh, entonces genera un poco esta impotencia y la necesidad de salir a aclarar de que en realidad la voluntad la tiene que tener quien tiene el recurso y quien es el que está incumpliendo el fallo. Claro. Pero Gastón, mismo. en este caso el, el que salió a hablar es el consejero del Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, pero no dijo algo que no digan otras autoridades, incluso políticas y hasta gobernadores. Eh, te pregunto, ¿cuál es la expectativa real de que Mendoza cambie lo que claramente es una actitud, más allá de, de, de todas estas discusiones? Y en todo caso, ya más técnicamente, ¿cuál es la verdadera disputa en estas obras?, Que, que dice Mendoza que está queriendo hacer y que en todo caso no se pone de acuerdo con la Pampa. ¿Qué es lo que, lo que impide avanzar? La realidad es que la provincia de Mendoza has, hace un uso del agua, del 100% del agua, eh, que es histórico. Digamos, siempre se usó el, el máximo, la máxima cantidad de agua posible y hay una negativa a, justamente a, a, a ceder, así si sea el, el mínimo. De hecho, el 3,2%. Eh, sería el 10% del, del río. O sea, a nosotros en este caso la Corte nos está dando derecho a tener el 10% del río. Bueno, no hay eh, voluntad alguna a, a ceder para cumplir con, con el ambiente que sería lo mínimo indispensable. ¿sí? Uh -huh. eh, en realidad, eh, en, un, en una de las, de las partes de, de la declaración en la que se le responde a Villegas, eh, Como ejemplo, Mendoza en ese paquete de obras incluye algunas que en ese proceso donde lo analizamos de manera conjunta, ellos incluso desisten de alguna porque nosotros en nuestro análisis creíamos que era interesante poder avanzar, específicamente hay una que es una zona de recupero de caudales eh, por encima digamos de lo que es el área de, de los embalses, una zona donde todavía no, ellos no han intervenido, eh, y ellos cuando se dan cuenta de que es posible recuperar agua en esa zona y que eso podía llevar a algún tipo de solución, directamente le dan de baja. No Entonces, quieren la obra, que... dicen esto no, directamente. Claro, esto no, porque esto podría, si nosotros sacamos agua de acá, podríamos afectar una zona que es la laguna de Chancanelo, que es un sitio Ramsar, que está protegido. Entonces no podemos avanzar con esta obra para recuperar agua porque estaríamos alterando el, el ambiente en otra zona, lo cual no está comprobado, lo cual, de nuevo, demuestra que en realidad lo que falta es voluntad para solucionar el problema. Uh -huh. O sea, de ese listado de obras que Mendoza dice que la pampa no accedió, en realidad es una mentira, en realidad esas obras se analizaron y ellos mismos son los que descartan las sus propias propuestas de obras que después se dieron cuenta de que podíamos llegar a una solución a través de ese mecanismo uh -huh. por eh, eso sí. no digo eh, eh, coincide que Mendoza tiene un gobierno radical y, y de un radicalismo además muy muy macrista vamos a decirlo así muy muy sí, muy sí, de sí. prácticas de derecha ¿Vos considerás que si hubiera un gobierno peronista en Mendoza, y pese a que está claro, repasemos la historia como corresponde, los gobiernos peronistas de Mendoza tampoco fueron muy amables con la Pampa, pero ¿considerás que en estas circunstancias ya con un fallo judicial, si hubiera un gobierno de otro signo político, sería posible avanzar mejor? mira yo estoy convencido que, que cuando... A ver, hablemos en la realidad como es. Esto es un problema técnico pero también es un problema político que marca, más vale, sí. eh, marca muchísimo más el, el, el contexto. Eh, y obviamente cuando las partes tienen, como vos decís, posturas totalmente antagónicas como la que marca el, el contexto actual, es muchísimo más difícil. La historia marca que, por ejemplo, en el año 2008 hubo un convenio entre las partes en donde se estuvo muy cerca de poder acceder a algún tipo de solución Claro, ¿aquel acuerdo de Oscar Mario Jorge en entonces era gobernador? ¿O estoy... Exacto, sí, estaba Jorge, y Jaque, estaba, estaba Jaque, y estuvo y estaba, la presidenta eh, estuvo, también, Cristina. Cristina. Uh -huh. Ese convenio fue firmado por las tres partes y fue, eh, si no recuerdo mal, el, el único intento que, que se estuvo muy cerca de, de llegar a concretar resolución. Ahí hubo cuestiones técnicas muy claras. Uh -huh que podemos estar de acuerdo o no, digamos, pero un poco para responder a tu pregunta, eh, creo que, que si, si políticamente las cuestiones se alinean, es posible avanzar. Digamos. Es, es, a ver, hoy en día estamos en una situación uh -huh. muy tensa, muy difícil. Eh, en esto hay, hay cuestiones técnicas que muestran que es posible llegar a una solución, pero ante la falta de alineamiento político se... se se dan de baja sin, sin poder avanzar en un análisis más fuerte, y más, más contundente, como si, creo yo, se podría hacer si, si el contexto cambiase. También, vamos a refrescarlo, eh, Mendoza usó aquel presunto acuerdo político para lograr que La Pampa dilatara su presentación judicial en la Corte, ¿no? Eso tampoco lo podemos ignorar, digamos. Eh, sí, hicieron una maniobra ahí de aprovechamiento. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la historia en general? Exacto. Y Gastón, una más te hago. Eh, hay sectores que eh, pretenden, impulsan eh, la, que ministros de la Corte Suprema vengan y visiten la zona donde la Tuel no está, eh, como para comprender el daño que se sigue haciendo en ese lugar. ¿El gobierno este, también impulsa una medida de este tipo y te parece que podría ser posible? Mirá, en, en el ámbito de la CIA se han, del Comité de Cuenca se han planteado un montón de estas situaciones... Eh, por ahí hay, hay cuestiones que, que esto se maneja más de fiscalía de Estado, yo no te puedo decir si, si a ver, es un análisis que hay que hacerlo muy fino, si qué tanto es, es posible que, que los jueces que un juez de la Corte acceda a un pedido como tal uh -huh. eh, sí creo que la Corte en este, en este Estado, en donde ya, a ver, analizándolo eh, como que no hay, no hay mucho más para hacer, digamos, desde acá, desde el Comité de Cuenca, desde el trabajo en conjunto, desde el punto de vista de que hay un fallo que ya no está diciendo cuánta es la cantidad de agua que es necesaria, y eso no se está cumpliendo, está claro que ahora el, el, la pelota está en la corte, pero que en ese contexto creo que sería necesario algún tipo de intervención de la Corte, no sé si uh -huh. con la visita en terreno de un juez o, o, o varios, pero sí con algún tipo de intervención de la Corte para justamente movilizar la pelota que hoy creo que está en, en, en la cancha de ellos. Gastón Bus, muchas gracias por el contacto y por supuesto que si querés agregar algo más que crees que quedó en el tintero, te escuchamos. No, no, primero agradecer el espacio y, y luego remarcar esto, que hay, hay una cuestión muy clara, posturas totalmente negacionistas al, al trabajo en conjunto por parte de Mendoza, y, y la necesidad de aclarar de que acá hay un trabajo técnico muy fuerte, no hay, no hay caprichos de ningún tipo, hay un trabajo muy fuerte y, y muy coherente en el tiempo, Recordemos que la CIAI, la representación pampeana del Comité de Cuenca, no es solo del gobierno provincial, sino que además de la Secretaría de Recursos Hídricos, involucra a varios organismos públicos más y eh, la universidad, eh, en este momento están también representados el municipio de Algarrobo del Águila, y de Santa Isabel, están las ONG, entonces no es solo pegarle al gobierno pampeano, sino es pegarle a la sociedad toda. Creo que eso es necesario también que quede claro. Eh, y que, nada, que hay, hay un antecedente que necesita ser eh, respetado y cumplido, básicamente por ese lado. Te, te agradezco mucho el, el espacio, Juan Pablo, y quedamos a, a disposición. Gracias de vuelta. Abrazo. Gastón Bus es el director de Políticas Hídricas del Gobierno de La Pampa. PTN. En Radio Kermés. La